Ay, hijo mío, si me hubieras hecho caso de lo que yo te decía, no te hubiera sido, no me hubiera dejado sola. Ay, mi amor, si hubiera tenido más tiempo, te hubiera dicho lo mucho que te amo. Si hubiera llevado un fierrito bueno, compa, no me lo hubieran parado. Él hubiera, ya no existe, no hay mañana, ya pasó. el pasado dejó cicatrices pero creo que el tiempo las eliminó hoy exactamente en el mes de diciembre se cumplen 12 meses que el malo se fue por atrabancado por no ser dejado yo creo que por hombre ay el usted una super Una nueve, un cuerno de G, R que más da, yo portaba orgullosamente, una 380 que vio mi final. ¿Y de qué servía traer ese día? Un fusil más grande si no dejan ser. Valientes cobardes y de mentira llegan por la espalda. Ay, no me pude defender. Andando en el pozo de agua siempre anduve con la güera En las buenas y en las malas solo le pido un favor No deje solo a mi hermano, pásale mi puntuación Mis bonos acumulados juntos fuimos el yin Yo fui el negro, eres el blanco, eres de buen corazón Yo simplemente fui malo Y esta tampoco es para que se pongan a llorar, es para que se echen una a mi salud, pero en las 5 de mayo, de acá. Todavía me he echo un taco, antes de morirme en un restaurante, sin saber que iba a dar blanco, a un poco de plomo unos minutos más, maldito seguro que más. dar el brinco, salir por la ventana, pero ya no pude, Qué mal quedó la Nissan, alcancé a comer buñuelos sarcásticamente antes de navidad, Un par de bromas Ay, si me falló Ya no pude llegar No conocí el once Me faltaron seis días Ay, me lo platican Cuando anden acá Ay, saqué la cuenta de números y fechas Para el que no sepa El malo de Culiacán Al final de todo no creo haber sido tan malo Solo cuando se ofrecía o si decía el alto mando No se vayan a enredar, no crean que yo he recarnado Están viendo a mi carnal, aunque tal vez por allá ando Muchos de que aún se preguntan que si le calle al gatillo No les puedo contestar Vean cómo quedó el martillo El hubiera ya no existe